Si usted entiende el fútbol, usted puede descifrar los casos de la corte civil. En el fútbol, al principio del juego, el equipo corre al campo. En la corte, al principio de un pleito, el demandante archiva y sirve la denuncia. En el fútbol, si el equipo visitante no aparece, ellos pierden el juego. En la corte, si el defendiente no archiva una respuesta, el demandante puede solicitar una rebeldía. En el fútbol, si el equipo visitante aparece, entonces el juego comienza. En la corte, si el defendiente sirve y archiva una respuesta a la denuncia, entonces el caso continúa. En el fútbol, durante el juego dos equipos cuadran en el campo y utilizan una combinación de correr, del paso y de patear los juegos para tratar de ganar el juego. En la corte, el demandante y el defendiente utilizan los instrumentos del descubrimiento, para obtener de uno a otro evidencia que es necesaria para presentar su caso en juicio. Estos instrumentos como interrogatorios, demandas para la inspección, petición para la producción de documentos, petición para admisiones y las deposiciones son hechas entre los partidos de la denuncia, generalmente sin participación de tribunal. En el fútbol, si hay una disputa o controversia, un árbitro determina el resultado. En un caso, en el evento de una disputa, un partido puede archivar una moción con la corte pidiendo a la corte que le ordene al otro lado que cumpla o que ordene cuál información puede o no puede ser proporcionada. En el fútbol, los equipos posiblemente podrían encontrarse para poder llegar a un acuerdo, en el cual debe ser la cuenta final en el fútbol. Esto es malo. En la corte, los equipos posiblemente podrían encontrarse para llegar a un acuerdo sobre cuál debe ser la cuenta final. En una denuncia, esto es bueno. En el fútbol, un reloj y un marcador siguen el progreso del juego. En la corte, el tribunal sigue el progreso del caso utilizando conferencias de gestión y embalada declaraciones de gestión. En el fútbol, el árbitro en el campo hace la llamada inicial en cualquier jugada hecha. En la corte, si el arbitraje es obligatorio, la decisión del árbitro es final. Si el arbitraje no es obligatorio y los lados no se oponen a la decisión del árbitro, la decisión podría llegar a ser obligatoria después de 30 días. En el fútbol, un refuto al juego quizás se ha llamado para una revisión en la repetición instantánea. En la Corte, si el premio arbitral no es obligatorio y uno de los litigantes rechaza el premio, o si el caso es extenso de la arbitración, el caso está puesto para juicio donde un juicio final es hecho.